Vamos a dar comienzo a la lectura de un nuevo libro en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth. Libro de Ruth, Antiguo Testamento de la Biblia, comenzamos en el capítulo primero. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, e f r a t e o s de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó Elia con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres Moabitas. El nombre de una era o r p a Y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y k e l i ó n quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemi dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, c ó m o la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemi respondió, v o l v é o s hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? v o l v é o s hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habíais de quedaros sin casar por amor a Helios. No, hijas mías. q u é mayor amargura tengo yo que vosotras. pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y Elias alzaron otra vez su voz y lloraron, y o r f a besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. v u e l v e t e tú tras ella. Respondió Ruth, No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque adonde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y a ú n me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿No es e s t a Noemí? Y ella s le respondía, No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.